Buenas tardes y saludos desde la tertulia deportiva de los viernes En este día 6 del mes de febrero, 7 y 6 minutos Estamos en directo y en doble sesión deportiva en, en el día de hoy porque ¿Dónde cuando... está la entradilla? ¿Dónde está la entradilla, señor Cerón? ¿Dónde está? Usted sabrá <risa> Usted sabrá que es el encargado de hacer la entradilla ¿Qué ha pasado? Pues mire, que me he ido con usted de comprar si no he podido Vaya, no, ya, ya estamos sacando todos los trapos sucios Pero bueno, no le digas a la audiencia lo que has comprado vale que me calle, Sí. venga, buenas tardes Buenas tardes Y a todos nuestros oyentes comarcales e internautas también, eh A ver los ailos A ver los ailos Vaya, vaya Sí, sí, y oyentes, por tanto, extranjeros también Por supuesto, por supuesto, muchos saludos de mi parte Y de la mía Vaya, vaya uh -huh. Pues sí, si hoy no hay entradilla, lo ha dicho usted, no lo he dicho yo, eh No ha sido posible, señor Cerón, la próxima lo semana sé. se subsanará Lo sé, y con creces además, espero Sí, José, haremos un programa especial Un mm, monográfico en tradilla, no te preocupes No por nada, lo que pasa es que con la tradilla me quitas a mí unos segundos de hablar y eso siempre viene bien Ya, pero si lo trae a mí, yo, que también le viene bien Pues también Pues ya está <risa> Bueno, pues eh, espero que todo te vaya bien, aunque no te creas que lo espero, pero sí es verdad que lo espero ¿eh? es, Vale, no le voy a contestar, gracias oye que le deseo no. lo mismo eh ah, claro hombre que como ¿qué? dicen los sicilianos lo que usted quiera para mí también será para usted claro que sí yo Porque te lo está. he dicho sinceramente no y yo también química, y yo también ¿eh? no no no claro, para ya. nada ni yo tampoco claro ¿eh? claro hombre. hombre deje usted hacer el paria y vamos a empezar ya <risa> <risa> bueno pues decía que hoy hemos tenido como todos los viernes y también los lunes doble sesión deportiva a las tres a las tres y cinco y hasta las tres y media hemos estado en onda deportiva y ahora empezamos con la tertulia Y empezamos saludando a nuestros tertulianos Empezamos por el estudio torrevejense Que allí no sé la temperatura que hará, señores que Pero aquí hace un frío que pela Bueno, preguntas a Antonio Sala ahora Vamos a ver lo que dice Antonio Sala Buenas tardes, Antonio Pues buenas tardes, y en efecto también hace frío por aquí Pero añadido por el viento Como os dicen en las televisiones La sensación térmica es todavía de más frío Sí, pues aquí también hace mucho frío, ¿eh? Pues la sensación esa, la verdad es que hace apetece abrigarse. Y en más, estoy arrepentido de haber salido solo con camisa y jersey. Sí, sí, sí. Además hace viento y es una temperatura algo desagradable, un tiempo desagradable. En fin, 7 y 8 minutos. Seguimos a Antonio Sala. Gracias por venir, como siempre. Ahora seguimos hablando contigo, porque supongo que Antonio Marí estará, digo yo. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes bueno, hoy sí Y me está. mira a mí que que... Supones bien momentos de tensión resueltos Mucho sí. frío y sin cenar Todavía más Pues sí, sí. mucho frío y sin cenar Y con la Liga Sobal Que se reanuda este fin de semana ¿sí? ya, ya era hora, ya ni nos acordábamos está bien. <risa> Oye, habrá cena para celebrarlo Debiera haberla <risa> Ya Me río yo de la cena Sí, sí, sí. Yo, por la parte de Orrevejense, ¿sabéis que no tenéis problema? Pues vamos a ver por la parte de Orihuela qué problema hay. Pues los de siempre. Emilio Ortuño, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se buenas puede este ir un poquito más lejos si quiere? No, no, no, si esto es cosa vuestra. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no. No, no, Emilio Ortuño con la cena no aquí no hace ningún frío aquí lo que pasa es que no hace ni chispicas de calor <risa> sí. con, la, con la cena ¿con qué cena? ¿te refieres con el paso? sí <risa> no sé con la cena que Antonio Marí eh, hacía referencia no sé se se Antonio referencia. Marí lleva meses haciendo referencia Antonio Marí es un pobre hombre que pobre tío me <risa> estáis quedando con él eh, y estamos... por falta de cenar por falta de cenar coño esto que están haciendo con nosotros Antonio no se puede hacer con eh. personas civilizadas hombre hombre okay, esto, eh, no, no tiene nombre Emilio esto no esto, sí que tiene y lo que pasa es que me da mucho lo que, lo que pasa es que me da mucha vergüenza decirlo por las ondas pero tiene un nombre pero vamos ¿Nombre con Fa perdido. con Fa con con, con Fa con Foco on y con lo que tú quieras esto la madre que lo digo este, oh. eso, esto cómo es ese nombre en fin bueno eh, Pedro pagan buenas tardes buenas tardes Bueno, Pedro, ¿tú qué estoy. dices de la cena? Yo no digo nada, no ¿Pero? digas nada, Pedro. ¿Cuánto tiempo hace de aquella sí. cena? Pues no sé, Porque yo tenía él, un hijo... El, yo ni me acuerdo. <risa> <risa> el, el hijo de Toni no había nacido. No, no. no. Ni mucho menos. ¿Qué va? ¿Qué va? A lo mejor estaba en construcción todavía. Yo creo que tampoco. Pues vamos a ver si había nacido el hijo de Alberto. Alberto Cerón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues Alberto tiene un montón, alguno habría nacido. <risa> sí, habían... Míos habían nacido. Pero bro. has venido, yo no te oigo. Vaya, ¿Me oís ahora? Pues no. A ver, a ver, ¿qué pasa? Pues no, entonces, ¿por qué contestas? Pues bájale un poquito, bájale un poquito. <risa> ya, ya, ya, ya. Basta, ya, ¿Ya me bien? oís? Ahora sí. Sí, ahora sí, ahora perfectamente. Bueno, ¿Cómo, digo, perdón? Digo que yo tenía dos. tenía dos, dos, ¿y creo, ¿y, y tú tenías uno y una camiseta del Torrevieja. ¡Ja, <risa> Vieja? Y, lo, y yo tengo que decir Que la cena si queréis Aquí creo que se va a hacer Dentro de muy poco Lo de la cena del hambre Aquí en Orihuela O sea que no, no, la cena del no, no, hoy. Si no, no te eso importa eso hoy, pues, fíjate Después de tantos meses Que sea sin hambre. Este, este, sí, si no tenéis no hambre, hambre No tenéis hambre Pues vamos a la cena del hambre Sí, sí Con tomatico eh, Esa vas tú Y luego nos la cuentas no, no, déjalo déjalo ¿qué? Y agua, Antonio y agua. Oye, y agua, Emilio y naranja, ¿no? sí, va, venga, hombre, venga Naranjas Podemos, ¿podemos hacer la cena del hambre Que queráis Emilio, el agua Pero, para regar las macetas sí, pero no busca frases. La cena está que hacerla por con, no. por lo que sea. Cierto, <risa> <risa> Joder. cierto. cierto que yo ya estoy hasta las mismísimas hombre, no sé hombre, qué hombre la gente ya se ríe esto, esto, fan, o sea, que, ¿cuándo cena? La... sí a mí por la calle me paran ¿a que sí? ¿a que sí? No, si sí, como sigamos sí, así que la, lo cena, que van a dar es limosna para que os la cena yo no sé sea. de limón pero somos el descojone del pueblo <risa> pues mira yo cambio todas las cenas que, que hayan por delante por victorias de nuestros equipos yo también time. cambio yo, andame, todas las tuyas <risa> lo, lo malo que <risa> ni cenamos ni no, no. hay victoria. cambiamos no, no. las tuyas yo cambio digo que ni cenamos ni hay victorias ...a mí lo que, sea, que me hace gracia es que yo siempre digo en la borra... ...auriguela que pierde sí. ...y luego todo el mundo, Hala, haciendo yo, amigos, ala... ...haciendo amigos, ya ...ya estoy harto, yo he <risa> todas las victorias por cena... ...pero si es que el único que hace amigos soy yo... ...sí, si pero es que... tú haces amigos pero no aciertas ni una... ...bueno, de acuerdo, estamos de acuerdo... Vale, ...vale, vale, vale, vale... ...pero voy a comer jamón igual, eh... ...ya, ya, hombre, esperemos... ...bueno, permitirme que salude ...lo dudo, eh, pero bueno... ...permitirme que salude también a un oyente muy, muy, muy joven que ya estuvo con nosotros hace, eh, hace un tiempo la lagartija. Sí, y que hoy regresa acompañando a su padre porque como tiene que ser, tiene que vigilar a su padre que no haga cosas malas. Así que sí, Alberto, buenas tardes. ¿Sí? Haciendo escuela. Buenas tardes. <risa> Hola, Alberto. Hola. Alberto, ¿Qué tal Valoriguela? ¿Eh? ¿Qué tal Valoriguela? Bien. Sí, bien. <risa> bien, ¿Qué jodido? regular. ¿Qué jodido? Es que él es hace amigos <risa> Igual que yo Bueno, en Orihuela no sé cómo va Pero que yo estoy ligando mucho sí que sé Vaya, anda, señal de que juega anda. mal el Orihuela Sí, sí, porque está todo el mundo pendiente de otras cosas <risa> Más que del <risa> fútbol Ya veo, ya eh, Bueno, Alberto, entonces tú vigilando que tu padre cumpla con su deber Y venga aquí, que no se escape y esas cosas, ¿eh? Sí, que no se vaya a ligar Claro, como tiene que ser <risa> Ten la completa seguridad de que tu padre no se come un torrado Fu fuera del estado conyugal. Cierto, cierto, y, y tampoco lo pretendo. Vale, chut y tampoco lo pretendo. Bueno, bueno, bueno. bueno. Ha quedado bien, ¿eh, Emilio. Hombre, no te, no te limpies aquí. Ver, lo he dejado bien. Dejate bueno, bueno. que con una mujer hay de sobra y, claro. <ríe> y a veces Además, madre él tiene una mujer que vale muchísimo para que tenga que irse por esos desvaríos y por esos derroteros muy bien Emilio gracias por defenderme <ríe> yo la verdad es que no me no puedo no me puedo dejar de la mujer, mujer que tengo Vaya. o sea que eh, no quiero la de ningún otro Bueno, pues yo tampoco claro. me puedo quejar de no tener mujer, así que me da igual. <risa> pues mira, oye, ya te toca. Emilio, acá. vamos a tener que decir algo, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> sí. Tengo hambre. <risa> Siete y catorce minutos, momento de empezar a hacer boca, así que empezamos. ¿Empezamos la qué? La tertulia, que vamos a empezar. Vamos, sí, sí, va, sí, sí. Porque lo de hacer boca tenía muchas acepciones Ahora ¿qué es lo que va. Estamos, cuando yo digo empezamos, hemos hablado, sí, tanto, supone, hemos hablado tanto de escenas de, que eh, cuando, cuando yo digo que, que empezamos, se supone que el señor egipciano, que es el técnico de sonidos, ah, tiene que poner la publicidad. Ah, pues saques el sofá de la boca y diga, vamos a publicidad. Está. Venga. No, no vais a cobrar ya. este mes. Onda cero, vega baja. Seguimos en directo en la tertulia deportiva 719 minutos. Vamos a ver, porque ya ha sonado la sintonía, que ya saben ustedes lo que significa si el investigador deportivo hoy cumple. Buenas tardes, investigador. Buenas tardes, Jesús. Vamos a ver, hoy sí que está aquí con nosotros el investigador. Yo tengo que deportivo. decirle primero una cosa al investigador: que lo siento, pero esta mañana no he podido realizar esa llamada. No te preocupes, porque no ha hecho falta esa llamada. Es mm, más, vale. hoy dedico mi espacio a don Antonio Marí. Anda. Muchas gracias. Eso es señal que habrá hecho usted bien sus deberes. Ah, efectivamente. ¡Ay, cena! <risa> bueno, bueno vamos, a ver, vamos a ver esos deberes eh, cómo, cómo han ido. A ver, a ver. Mira, pues te digo, como le dedico el espacio, te, le digo a Antonio. Antonio, me ha dado recuerdos para ti, José Antonio Vascuñana. Hombre, muchas gracias, igualmente. Y te digo por qué. Porque es el presidente de la asociación oriolana sí, de Boton Ball. Pepe <risa> Bueno, pues el Boton Ball... Fijaros lo que es. Es un deporte que yo creo que habéis practicado todos los que estáis aquí y es posible que hasta el pequeño Alberto lo practique. Es el fútbol chapas. ¿Habéis jugado al fútbol chapas? ¿Sí o no? Sí, pero con botones. En mi tiempo le decíamos a las chapas. Yo jugaba a la vuelta ciclista España con las chapas también. Bueno, pues el fútbol chapa con botones. Pero ¿qué es la peculiaridad que tiene este deporte aquí en la Vega Baja? Pues que bueno... los botones son de la bragueta <risa> Son, metálicos que son, Emilio, son metálicos, que son botones de hotel. No, no, no, no. No tomaron, los... Chéver, no tomaron los bromas Porque es el único sitio de España, digamos, donde se juega con botones. Que dan del abrigo al campo de fútbol Quiero decir, te coges el botón del abrigo lo mete al campo Y como esté el botón, así se juega O sea, aquí a lo bestia Da igual que esté lesionado, sea. ¿no? Sí, da igual que esté lesionado aunque tenga, <risa> aunque tenga algún esportillado, no pasa nada Bueno, pero, ¿qué es lo importante? Por ejemplo, que esta asociación Ya participó en el campeonato internacional Que se celebró en San Juan del Vallés Que hubo participantes incluso de, de, de Brasil Pero también de Cataluña, algunos de Murcia Otros de aquí de Orihuela Y se quedaron en el puesto, bueno, en los octavos de final Con lo cual estamos hablando de Los 16 mejores del mundo En el fútbol botones ¿Vale? En el fútbol botones que es como se conoce Fuera de aquí, porque aquí se conoce botónbol. ¿Y de dónde viene esto? Diréis, pues mira Esto viene porque había un club juvenil Que se llamaba el Club Daco Que estaba antes, donde está sí, ahora me acuerdo, mismo me La tal Biblioteca tal, ¿no? Municipal Efectivamente. Y en sí. aquel club Los, la, los chavales de aquella época se reunían para jugar a las chapas Jugaban al ping-pong Jugaban pues, a lo que podían por allí Y una vez que el club dejó de ser lo que era Se abandonó la mesa de ping-pong Y los que estaban allí, los chavales, dijeron Coño, pues vamos a jugar aquí en esta mesa a las chapas Que estamos más cómodos Bueno, pues jugando más cómodos allí en aquella mesa Se dieron cuenta pues, que aquello pues, era más divertido Que podían jugar más Y la cosa siguió así, siguió así Dijeron, bueno, pues vamos a pintar la mesa como si fuera un campo de fútbol Y a ver qué tal Y una vez que pintaron la mesa Pues eh, encontraron este deporte Que ya se practicaba en algunos otros sitios Pero aquí, aquí se practica con botones una, una peculiaridad El botón, que mucha gente juega a las chapas con los garbanzos El botón no se puede tocar Se utiliza una cuña, por ejemplo, de, estas de, de guitarra O se utiliza otro botón O un chupete Y con eso se pica el botón Y se le da al otro botón Que es el botón típico de la camisa de este blanco Que es la pelota ah, Un botón que, pequeño Sí, efectivamente ah. Lo único que por ejemplo, en, en Cataluña Juegan de otra manera Que juegan con unas chapas ya hechas para este, para, este, para este hobby Y con una pelota más pequeñita Y con eso es con lo que ellos juegan Pero fijaros, por ejemplo Hay botones de varias clases Está el botón portero ¿El botón portero? ¿Cómo es el botón portero? Pues, me explicaba José Antonio Mira, el botón portero es un portero El rumbo. botón portero es el del timbre de mi casa No, no, no, no, no, no. Es el gordo no. decir, el gordo de todos <risa> Puede medir hasta 5 centímetros y está ahí Por ejemplo, están los defensas Los defensas son botones altos Y luego están los delanteros Que los delanteros, ¿qué son? Son botones con cuña Que a esos botones, cuando tú le das a, al, al botón balón Hacen que el balón se eleve Y pase por encima del portero y se mete dentro de la portería <risa> <Joder>. <risa> o sea, ¿Hay chilenas y todo eso también ¿Qué, ahí? ¿qué ¿Cómo me has dicho que se llama fuera de aquí? Fuera de aquí se llama Fútbol Botones Fútbol Botones, dicho. ¿y aquí en Orihuela? Botonbol, en inglés No, no, no, no es en inglés, ah. es que mucha gente lo puede ah, buscar bueno. ahora por internet Es, es, es Vegabageño eh, Sí, Vegabageño, <risa> o sea, fútbol. ¿Y en Santomera? Ball. En Santomera no lo sé, sí que sé que juega gente de Murcia, pero que juegan aquí en Orihuela, tienen un local en la Galería Duque, que está entre la calle Duque de Tamame y la calle de Uy, por Rocamora y juegan todos los lunes por la noche y allí se reúnen para jugar la liga. De botonbol, porque en una el, liga. Veo que encontraste ¿Qué? la sede al final. ¿En, en, el, en el people <risa> no. no, Hemos dicho Oye, y, ball, no ¿Y, ¿y cuándo un especial del teto? <risa> a, a, ese, ese es el del people <risa> El people es otro deporte, que... Bueno, <risa> bueno, que hay niños bueno, de la pues, Para, ¿Para <risa> que os hagáis una idea, os digo, hay unas 17 socios, llevan ya 11 ligas <risa> Está increíble. Este Emilio... El día que nos salga el teto, yo... <risa> Y actualmente juegan 10 equipos en la liga, ¿vale? Eh, ahora mismo, bueno, os digo, los equipos de Oriente y Austral han sido los dos últimos que han ganado la liga anual Y el equipo de El Bar S.A., porque no puede tener nombre de equipo oficial Es el equipo de José Antonio Vascuñana, que es el presidente de la asociación Y solo deciros, pues, que, que bueno, que, que poco más Que el que quiera apuntarse, que visite la página web, que es convega.com barra botón-bol, como suena, botón y bol como bol de comida, no como ah. bol de pelota de sí, fútbol sí. en inglés, sino bol de comida, todos juntos. Oye Los Emilio tenis, pero... Si quieren apuntar Pues ya saben Emilio pero que tampoco pasa Oye, nada el... Por una liga del teto Yo <risa> No yo creo que es... bueno, El próximo deporte Que debes de investigar Es churro media manga Pancos Adivina lo que hay en el morte <risa> El, el ¿no? Ha hecho un verso sí, sí, Uu... Antonio, Ha salido poeta tío. Pero, pero, pero yo hoy quiero pedir La aprobación de Antonio María Antonio ha hecho bien Mi trabajo más o menos Perfecto Muy Así bien bueno. de de Antonio María te, me te mereces una cena Esta noche estás invitado a la cena Entonces, del hambre Antonio Marí El investigador deportivo merecedor De tener ese nombre y de estar en esta tertulia Oye, lo ha, lo ha hecho perfectamente Muy bien, muy bien Bueno, pues nada, ahora vamos a ver si todos somos merecedores De seguir con la porra esta semana Porque tenemos partidos interesantes Que debemos mmm, Debemos, pues, pensar Qué resultados pueden ser Los que se van a dar Y para eso, pues como siempre Ponemos esta sintonía Bueno, pues esto significa que vamos a empezar por la porra Pero primero, vamos a ver qué regalos tenemos para todos aquellos que al final O aquel, mejor dicho, que al final de la temporada Consiga ser el líder de esta clasificación anual de la porra de porredo Mayor Emilio Ortuño, ¿qué regalo tenemos por ahí? Pues la verdad es que si yo estuviera curando 580 días un jamón de Montenevado Pero que es la máxima categoría del cerdo ibérico estaría, yo qué sé, hasta las mismísimas eso de, de, de alegría que tendría te dirían Félix Rodríguez de me la dirían C Félix Rodríguez de la de la Fuente, el jamón ¿Por qué? ¿Por qué? porque este es el jamón de Montenevado, que ya no hay categoría superior, nada más que hay que recurrir al, al cerdo ibérico H, mm -hmm. T, -P <risa> no. no sigan uno, leyendo 1, 3, 2, W, leyendo. bye no sigan leyendo bueno, vamos a ver, ¿y quién más regalos tenemos por ahí? Alberto Junior Un estuche, tres botellas de vino, viña albina, reserva 2001 de bodegas riojanas. Un estuche, cuatro, cuatro copas de vino de cristal tipo balón. ¡Qué bien! Muy bien, muy bien, muy bien. Importantísimos los regalos que tenemos para esta porra, para sí, Porrero Mayor. A mí es que me gusta como lo decía Pedro. ¿Cómo, cómo son las copas, Pedro? Hombre, estaba yo preocupado. Ah. ¿De qué tipo, Pedro? Aquí también el minutito pero de... ¿Ves cómo de... yo me he acordado? ¿Ves cómo yo me he acordado? No, estaba yo preocupado. Tipo balón. ¿Vale? ¿Tipo balón. ¿Tipo balón? ¿Tipo? Balón, de balón de fútbol. <risa> bueno, para saber quién se lleva. Esa, esas copas tipo... ¿Cómo, Pedro? Balón. Balón. esa te las tienes que llevar tú, ¿eh? Es ¿tú? que sabes no, lo que pasa? me gustaría más llevarme el jamón, pero pues... si me tengo que formar con el segundo puesto... Cuando... No, lo que lleva es un resfriado, vamos. Cuando tú pones... Efectivamente. Cuando pones el labio inferior, a ver en el borde inferior de la copa... <risa> e introduce en la parte superior de la nariz el aroma a cereza que te echa este vino es una maravilla es una gozada eso sirve muy bien para el jamón Oye, de monte que, nevado que no, ves, que no quiero repetir otra persona no, no no, no repitas porque no si beben no conozca si nos van a contratar bueno pues vamos con la porra alcira orihuela empezamos por el que está más abajo en la clasificación hacia el que está más arriba y luego comentaré cómo está esa clasificación entonces yo soy el último no Sí. No, hombre, no. Sí. El último soy yo. Antonio Sala, Alcira Orihuela. Claro. Me toca a mí el primero porque sigo teniendo ese dudoso honor de, del farolillo rojo. No soy yo y yo primero. también. Pues 1-2. 1-2. Cachis. Yo es que prefiero el teto. Tony. Venga, que pierdes. 1-2, eh, Alcira, Orihuela. 2-0. 2-0. Y te vené a la calle. Pero ¿Eh? el... <risa> No, pero el equipo de Roberto... <risa> Vamos a ver, el equipo de Roberto Fernández Mira da, Pedro ha hecho dos porras. El equipo de Roberto Fernández, que es el Alcira, que no encaje goles es normal, pero que meta dos goles, no sé yo. Bueno, Alberto, Alcira Orihuela. 0-1. Me toca a mí, según ese orden de la clasificación, voy a decir empate a uno. Emilio. Pues. Esto, como a mí el jabón de Monte Nevado me gusta <risa> y, si, y luego el vinito a, en el tipo a, a, balón. A, a, a mí digo yo, vamos, que no quiero insinuarle no. a nadie, pero me podían mandar, mandar estos de los monte nevado a mi casa. Venga <risa> <risa> a la mía y a de paso. Tú que es 21 primero y que. Bueno, venga, no lo de, lo, de, lo, he he dicho por, de... lo he dicho por decirlo porque, Lo he dicho de broma, ¿eh? Lo he dicho de broma, pero. Si bueno, llega, bienvenido a ver, sí, va en, va a volver, Empate a cero. Antonio Marí <risa> Voy a tenerte que buscar Antonio Marí 3-3 ¿eh? 3-3 ah, No me habéis dejado otra cosa <risa> que, que Roberto Fernández Meta, eh, meta tres goles y encaje tres, Bueno, eso sí. ya tendría que ser Eso se, serían tres cenas <risa> Pedro Pagan 1-1 uno, uno. Eso lo, lo, lo ha dicho Pedro, si no te has dejado ha ha ha dicho Lo por donde me he ido yo Que no hay otro La leche estará con la jodilla <risa> Estabas con el jamón de mil Emilio 1-0 1-0, investigador en algo 2-1. Dos, sí. También se va a la calle También se, ¿También se va también? la calle de Con el mío también ¿No? Con el tuyo casi seguro Pero aún hay <risa> posibilidades Bueno, aquí Alberto Junior Reclama también Entrar en la porra Venga, te dejaré de que digas resultados Pero tú no entras en la clasificación ¿eh? Porque si no ya No, no podría sus puntos punto Para mí eh, No, no, no punto? Sí, para <risa> mi padre ¿eh? no, no, o sea, Hay no doble oportunidad, no, no. oportunidad Pero a lo mejor sí. Eso no es Sería para nadie Bueno Alberto, a ver ¿Qué dices tú al final igual? Ya la metré yo a mis tres hijos <risa> Yo los cuatro hijos Y mis dos nietos no, Su resultado, vamos a ver Su resultado no vale Él va, no, va hombre, a decir no, venga, el resultado El último Él claro, Y el último Ah, a ver, ah bueno Entonces vigo, Alberto Puede decirlo hasta dos veces Sí 1-0 No, no, Uno cero, espera, no no. Alberto Eso se ha dicho ver, sí. Se juega en el campo del alfino Pero artiga. bueno, el chiquito puede Pero, decir Como bueno, bueno. pues, pues, quiera tiene es que, que, que estar así Pues sí. 0-1 y gana el Orihuela Ah, bueno Y te venía a la calle Y te venía a la calle Y te venía a la calle Justamente En el Montenevado No, no, no, no, no, no. De, no desequilibréis el equipo, dejad a TVNet, tranquilo que este fin de semana vamos a ganar y va a ser ya la, la resurrección de Loriguela. Si gana ver sí. Gánate, la resurrección de Jesús. Bueno, Torrevieja, Crevillente, tercera división, minuto de gloria para Antonio Sala. Minuto de gloria para decir que el Torrevieja... Está en fase de readaptación con los nuevos fichajes. Vamos a ver si juegan ya todos. No, no te quejarás, pero que los dije aquí la semana pasada. Primicia absoluta. Sin lugar a dudas. Porque además ya era oficial. Porque esa misma tarde se estaban entregando las fichas de la Federación. Y así que ya era jugar a todos los efectos. Así de gusto. Y a ver cuando se les da cancha. El Soto ya tiene la oportunidad de contar también con Sergio Serrano, que el primer día no pudo y a ver cómo se adaptan estos jugadores al esquema de momento tres partidos de la segunda vuelta, buenos resultados una victoria importante contra el Dense, dos empates fuera y la racha ojalá no se rompa el creviente que está en alza a pesar de lo que indica la clasificación Vendrá aquí a agarrarse a las posibilidades de salvación Que son bastantes Porque creo que con la llegada de ortola El equipo se ha, ha mejorado bastante Y aquí, este es uno de, los, de las estaciones por las que pasa su salvación Así que partido interesante Pero como yo tengo que siempre que pronosticar a favor Vamos a decir un 2-0 2-0 gana el Torrevieja al Crevillente Tony Egiziano 1-1 Empate 1 Alberto 1 a 0 Me toca a mí Empate a 0 Emilio Empate a 2 Antonio Marí Empate a 3 <risa> <risa> A es difícil goles? A hacerle goles también Era Vicente García <risa> Pedro Pagan 2-1 <Dos> a <risa> Antonio Marí Investigador <risa> deportivo. tienen dos plenos <risa> 3-1 Bueno Alberto, hijo 1-1 uno, uno. Este lo ha dicho yo Claro, bueno, igual, está igual. igual. Está como él no El de Horiguela no, también difícil, lo había dicho claro. yo, el 01 y lo ha dicho también. El, el, Dale, el, pues el, venga, el, va. Vale, pues venga, bueno, va. Vamos a ganar. Una sugerencia más bonito decir Alberto Junior y Alberto Senior. No, es, de junior nada, estamos en España, hay igual. que hablar en España. ¿Eh? Alberto viejo y Alberto joven y ya está. No, no, lo que pasa, <risa> bueno, voy a contestar. Mi padre nuestra, tampoco está viejo. Nuestra lengua, nuestra lengua es latina. Y lo que yo estoy hablando es el latín. No. Es el idioma común para todo el mundo, para no. todas las lenguas latinas. Y Junior y Senior no es ningún idioma extranjero. No, he ¿Eh no, dicho, no. pero Junior sí. <risa> sí, o sea, sí. Atención, atención porque esto no es una broma, no estamos en los santos inocentes. No, no. no. Mañana sábado, Torrevieja antequera 2010 de Liga Sobal de Balonmano. Pero cómo? por fin, ¿Hay partido de Balonmano. Partido de Balonmano. Sí, Pero señor. Que, una liga que juegan entre equipos de balonmano. Porque ya no sí, se acuerdan Pero se acuerdan de sí, jugar. Sí. Eso, bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Si aparecen o no aparecen porque lo mismo ni se acuerdan que tienen que jugar. Antonio Sala. Más cuatro. Ahí, con la alegría. Tony. Más tres. Alberto. Más uno. Más dos, digo yo. Emilio. Más seis. Antonio Mari, tu minuto de gloria. Más cinco. Beto. En el, en y, <risa> y salga el sol por Antequera Eso es el teto. <risa> y, y algo más que añadir eh... sí, sí, bueno, de, después del inicio de temporada, porque esto es más largo que cuando termina en mayo. Hay dos pretemporadas. De, después de, de bueno, no. no sé cómo calificarlo, de, de este disparate que lleva toda la vida haciéndose, los, los, los dirigentes del balonmano europeo, en este caso no, no tiene nada que ver, el, el, los dirigentes del, del balonmano español, pues se inicia la liga. Eh, eh, los Manolo Laguna tiene todos los jugadores disponibles, excepto Bucas. Y. Pero ¿Los Bucas ¿Qué le pasa? Eh, pues tuvo una lesión muy grave, ¿eh? No, tuvo una lesión muy grave y. Y tiene. Parece, según mis informaciones, tiene que ir a, a Barcelona a ver si ya le dan el alta definitivamente, ¿eh? Esta semana. Eh. No. Y vamos, el equipo parece ser que, que está en perfectas condiciones Y, y vamos, eh, esperemos que no se les haya olvidado jugar Y, y esperemos ganar dos puntos que, que teóricamente se deben quedar en casa Vamos a ver si es verdad, Pedro Pagana torre no te queda mil 2010 Te queda un pedazo de, de esas de escándalo sí. Sí, sí, no, no te queda más o que pierde okay, Un set, no, un set O okay, que iguala No pierde, pero bueno, vamos a ponerle siete Que sean siete Más siete sí, es que Yo creo que va a ganar el torneo. Investigador deportivo no la forma, vamos. Menos dos <risa> Menos dos Alberto Junior <risa> Más ocho sí. sí. Más ocho ay, ay, ay. Es alegría Eso está bien Y terminamos ya la porra con el balonmano de Almoradí En división de B, Villa de Aranda Almoradí Antonio Sala Más tres Tony Menos cinco Vaya Alberto Más uno Más uno Yo, me toca a mí, voy a decir más dos también Emilio Más siete Más siete Antonio Marí Menos dos Pedro Pagán Menos tres Menos tres, investigador deportivo a a Otro empate no, pero yo qué sé más, <risa> más cuatro Más cuatro Y Alberto, hijo Más tres Vale Pues ya queda la porra hecha de esta manera, mmm, que Dios reparta suerte, suerte, como se suele decir. Y ahora, para terminar yo con el tema de la porra, decirles que la semana pasada hubo dos acertantes. ¿Quiénes fueron? Pon la pues... música esa de intriga que pones tú. <risa> la vesicosis. A, o sea... ver, a ver, a ver esa música de intriga. Venga. A ver, eh, Tony, egipciano. ¿Qué música de intriga? <risa> <risa> <risa> <risa> oh, coño... <risa> No. Esa es, es la de silos. Bueno, pues sí, es la música adecuada y apropiada para decir que el ganador del Villarreal C Torrevieja empate a uno fue Emilio Ortuño. Hombre, por, por la marcha triunfal de Aida. <risa> <risa> <risa> y... ¿Se ha casado Aida? <risa> Esta es, esta es la marcha que se le dedica Oye. Al que encabeza la clasificación Que además ay, ay. acertó el almoradí frigorífico Morrazo Cangas 26-26 Investigador deportivo Cará, lo ah. que, que quitar puntos Pero como lo acertáis vosotros, da no igual ¿No? Él nos ha dado unas semanas de, de ventaja Pero no la hemos aprovechado La ventaja o la estoy dando yo, que es, yo estoy Esto que yo he tratado para el magnífico jamón Ese, ese de Montenevado <risa> Ese de Montenevado Duque de Tamames 21 no, no, no, no. ¿Y, y las copas O la compre la copa. ¿eh? ¿De qué tipo? Antonio. Pedro. ¿De qué tipo, Pedro? Balón. Vale. Ay, ay. Bueno, el, pe ¿El Vega Pedro... Sicilia como lo quieres? No, no, Pega ah, Sicilia wow. es piñalpina. Y, y vosotros <risa> lleváis cuidado que en los que dos El 68. Las cosas, Emilio, sé sí. quién son. ¿no? Oye, pero ¿cuándo vamos a AFA? A ver, a ver, a sí. ver. La clasificación... La <risa> clasificación... <risa> la clasificación... La encabeza de la porra. La encabeza como porrero mayor investigador deportivo con 7 puntos. ¿Por qué será? Pero si no se lesionan nunca. Ni... Le sigue Pedro Pagán con 5 puntos. Estoy un poquito ahí, tengo un par de tirones, a ver si me recupero. Detrás están Antonio María y Emilio Ortuño con 4 puntos ahí, cada uno. Ahí los, los dos desmayados. <risa> Después de ellos, ¿quién está? Pues un servidor con 3 puntos. Por debajo está Alberto en con En zona dos. de descenso directo. Alberto con dos, Tony Egiziano con uno, Antonio Sala con uno. Oh. Oh. Defendemos los tres últimos, ¿no? Sí, Como sí, se sí, nota sí. que este año las cosas van mal. Pues Vamos <risa> a favor, vamos los últimos. Y <risa> sí, sí que verás la digo. Bueno, pues son las 7 y 39 minutos. Ya, ya tenemos... para lo que queda, no okay, despidas a, a nadie. No, no, no. Ya, lo cogemos los coches y nos vemos en el aire. Tenemos que continuar porque no tenemos tiempo. Por cierto, sabéis que... Iván Espadas, y me refiero ahora al Orihuela Club de Fútbol, el máximo oleador del equipo, se ha lesionado para más de 20 días. Bueno, bueno. Tiene una pequeña rotura de unos, algo más de 2 centímetros en el gemelo. Se la han confirmado esta mañana y no va a poder estar en los próximos partidos. Pues nada, nada, Marco, Marcos y Memo, los dos puntas, ¿no? Así es que que entonces todo... tú has hecho la porra con ventaja. Sí. sí, pero no lo ha dicho y... Bueno, yo me guardo mis, mis armas, normal. Eso lo tenéis que entender Pero luego no las utiliza Lo intento ¿Qué? Vaya un templario yo, yo, lo intento. Quiero, yo quiero decirte una cosa Y es que Iván Espadas Ha sido muy criticado aquí en Orihuela Y ahora el, el momento de la verdad Que él está lesionado Para que los suplentes Que la gente decía Oye, es que Iván Espadas No gol de dar un ato de la cara y, y la gente tenga la razón, porque yo creo que no la tienen, yo creo que está mal bueno, considerado. No, sí. Iván Espadas ha sido muy buen goleador de siempre, de hecho vino del Ciudad de Murcia como, como goleador, pero, sí. pero ha tenido una temporada lesionado, o sea, estuvo lesionado la, casi toda la temporada pasada, y esta, pues el pobre tío al principio estaba negado de cara al gol. ¿Y, a, y ahora que... es... Ahora no, ahora parece que, que estaba bien iluminado, pero se ha lesionado de todas no formas nada. yo tengo que decir que no comparto esa opinión de que ha sido muy criticado sí que es verdad que ha recibido críticas como todo el mundo recibe han criticado pero todo creo, el mundo han, han criticado a los porteros Espadas, han criticado a todo el mundo pero creo que Iván Espadas es uno de esos jugadores que cae bien a la gente y, y la gente lo quiere caer bien puede caer bien pero yo he estado viendo el fútbol en el campo y en el campo se oía vamos a cambiar al delantero porque no mete goles eh, de hecho muchas veces aquí hemos hablado de que Iván Espadas llevaba tiempo sin eh, meter goles hombre, no, no me negarás que al principio El máximo color del equipo, ¿con cuántos goles? Eh, a ese dato me has, es que pillado, no sé si me has Creo que eran 7, creo que no 7 sé si no, u 8, ¿no? No, no, siete, ocho. ¿No? seguro ¿No? que no Tanto no, tanto cinco, no, y no, y no sé si... Por los 6, eh, creo seis. yo más o menos Bueno, de todas formas, eh, también el, el, el, yo creo que el jugador más efectivo que ha habido en el Orihuela Ha sido Esparza, que ya no está Porque lo, lo poco que ha jugado, ¿cuántos goles ha hecho? 3, creo que había sí. sí, eso es verdad sí, sí, ¿y, pero qué, pero... ¿Y cuánto tiempo jugó ese jugador? Muy y, y sin embargo, pues mira, lo han... Lo de, lo de Iván Espada yo creo que es el sucesor, vamos, en puesto de Kiko Ratón. Y Kiko Ratón, por lo que sea, deja un recuerdo aquí magnífico, ¿no? Hombre, lo que eh, pasa es eh, que Ratón, lo que pone muy nervioso... Yo, eh, yo eh, también que estoy en el campo tela. y yo también escucho a la gente y lo que pone muy nervioso a la gente es que Iván Espada siempre es muy teatrero porque las cosas como son, nada más tocarlo siempre se tira al suelo. ¡ah! Y eso pone muy nervioso a la gente porque, porque piensan que menos teatro y más... Y más juego. Ahora está a demostrar que es un buen jugador porque está marcando goles, que para lo que decir, para lo que es un delantero. Y ahora sí, creo que más es... que por goles, este, en la última época de los últimos partidos, con Iván Espada la gente ya no se mete. Porque otra cosa no, pero trabajo. Sí, sí trabajar, trabajar. Trabaja Por es eso, eso yo la, la, lo que he dicho es, que eso es que verdad. La, eso es las críticas que yo había oído sobre él Sparta era. La que estamos hablando de Esparda es que Esparta salía los últimos 20 minutos y había veces que me daban ganas de darle con un palo para ver si se movía algo, no se movía nada. Eh, Marcos, que para mí me parece un jugador extraordinario, con unas calidades extraordinarias. Sí, es Mucha potencia física también, tiene, también. Frío. Tra sí, se mueve poco. Madre también. mía. Pero no se mueve. Se y frío. entonces, claro, Espadas trabaja como un negraco. Lo que pasa es que espadas hay que saber cuando la gente lo critica un poquito en eh, relación calidad-precio que se llama sí. es que espadas cobran más de 100.000 euros ¿vale? entonces un jugador que compra más de 100.000 euros sí. pues no solo vale correr que correr a lo mejor si a Saúl del, del, del B también puede correr la gente le pide con relación a lo que cobra ya, ¿no? pero, pero yo creo que es que entonces no. por eso es por la gente con espadas pero espadas ha sido un jugador con mucha con mucha trayectoria cuando vino aquí precisamente, la primera que vino en, en navidad cuando roberto vino esa de temporada de Marcia, metió, creo, ¿no? fue esa segunda vuelta metió casi creo que fueron 10 o 12 goles por cierto que Anecdótico, pero que es interesante eh, por aquello del morbo del partido del de Orihuela frente al Alcira. Tevenet, como entrenador, se va a enfrentar por primera vez al que fue el entrenador que tenía el Orihuela cuando él llegó como jugador al conjunto Riolano. Es decir, cuando Tevenet fichó por el Orihuela. Estaba de técnico Roberto sí, sí O sea que Se van a ver ahora las ¿De caras se si juega la cabecita Yo estoy convencido Vamos, seguro Y además ese rumor Está en la calle la Orihuela De que se juega la cabecita El domingo sí. en Alcira Señores, dejemos los rumores porque, Para la semana que viene Entre otras cosas Porque si no gana ¿Y el el la Origula, Se va a la cola Pero la cola sí. es la cola Sí, sí alto, Está a sí. dos puntos del último decir, Si Tiene todos los papeletas Para si pierde en Alcira Ser el último Sí, y eso es sí. mucha tela Es verdad Bueno, pues nos vamos Porque no hay tiempo para más No Pedro, hay cena, Emilio Pedro no, Pagán no hay... Emilio Ortuno bueno, Para sí. más información En investigadordeportivo.com Sí, Ay. exactamente Investigadordeportivo.com Más información Investigador, gracias Alberto gracias. Hijo, padre también Emilio, Pedro Y en Torrevieja ti, gracias, Antonio gracias. Sala Antonio Marí Y Tony Egiziano Antonio Salcubo. cubo al al cubo, sí. Sí. Un saludo a todos. Semana. Que paséis buen fin de semana. De verdad que os lo deseo. Mentiroso. Ah. <risa> Eso se dice igual mientes. Bueno, bueno, bueno. Hasta el lunes. Confa, hasta, hasta, hasta el lunes. Hasta luego.